aunque nunca vuelvas, cariño mío, cariño mío, te esperaré. Aunque de amor me muera, cariño mío, cariño mío, te amaré. Y aunque el tiempo pase olvides y tú me olvides yo seguiré recordándote tanto recordándote tanto y así moriré arrepientes, no llores nunca por este adiós, porque aunque yo me muera, se queda mi alma y ella no sabe decir adiós, porque yo con el alma te amé y te amo, porque en el alma Nacio mi amor Yo con el alma te amei te amo porque en el alma nació mi amor